son la tierra, son la gente que hemos conocido gracias Vale por la obra que hiciste allá afuera un aplauso para todos, todas y todos ustedes Salvaje, chantaje, boicot, sabotaje Al patriarcado, que se baraje Que, que, que se baraje, que, que se baraje, que, que se baraje is buscando Soluciones del amor de dos obreros. Ahora me toca ir con los temas que son un poco más fuertes. Así que agárrese bien. Luego vamos a seguir pachangueando, pero esto tiene que ser dicho de alguna manera en la voz de Víctor Jara todas pueden intervenir así como está interviniendo la Maite por ahí van a distribuir unas latas supongo pero solo háganlo en donde está el papel ¿cómo suena afuera todo? ¿sí? ¿sí? ¿seguro? buenísimo ¿y cómo la están pasando? yo la estoy pasando bárbaro como dirían acá bueno, viene el momento de los comerciales para nosotras este viaje es una apuesta desde la autonomía y desde la autogestión acá está la analía con la caja la posibilidad de apoyar La, lo que estamos haciendo, tanto el video que no se pudo ver y que esperamos verlo un poquito más tarde, la compartición que hago yo con mis letras y toda esta posibilidad de viaje. Allá afuera van a ver un carro, una casa rodante, viajamos con el perro negro que también está acá. Vamos a ir hasta Colombia, lo hacemos de manera autogestionada, compartimos nuestra herramienta con las zonas de resistencia que defienden la tierra, que generan otras posibilidades de resistencia. Todo lo que podamos hacer juntas y juntos nos ayuda un montón. Gracias por sus aportes. Sepan que es para una buena causa y, y que les agradecemos mucho por hacerlo. Esta es una canción muy fuerte, así que agárrense. Lo que pasa en mi país contra las lesbianas es muy fuerte. De la voz de Víctor Jara. Del amor, del amor de dos obreros de ahora, Dos obreros. De eso que, que usted mismo ve, que usted mismo ve por las calles, no, no se veces. da cuenta, no se da cuenta, de ahora, de ahora, por las calles, que usted mismo ve, no se da cuenta, de eso. Porque si no, alguien tiene que venir a hacerme la segunda Vamos a hacer un freestyle Si hay alguien que quiere tirarse al ruedo Alargamos esta fiesta hasta las mil Y si no, prepárate ahí un ritmito Porque luego de esto vamos a seguir con la fiesta Vamos a seguir entregándonos Siendo lo que somos Buscando alternativas Mirándonos a los ojos Muchas gracias a todas y todos los que pusieron su hombro para que esta noche funcione Yo quiero agradecer mucho, mucho a la gente del FOB A la Paula, al Mati, a la Maite, al Juan eh, A toda la gente del Ateneo, a toda la gente que está allá en la cocina Buenas, a todas, a todos Así fue hermoso compartir esto con ustedes Nahuel estuvieron así todo el rato apoyándonos, sosteniéndonos ay las socorristas no, ¿dónde están las socorristas? llamen a las socorristas por favor esto es un aborto de potencia no, yo les quiero dedicar una canción para sí sería ah bueno, entonces hagamos eso no, en serio, llamen a las socorristas por favor saludo a Mujeres Habitadas, que nos apoyaron mucho, y a la red nosotras también. ¿Dónde están las socorristas? ¿En serio? ¿Dónde están? Porque esta canción va por ellas. Se fueron en pedo, pero bueno, díganles que les dediqué esta canción, ¿ya? I'm yes. you